Como unas gani todo bien. ¿Y, vos? y la verdad, más o menos.、Mm. Sí, la verdad que, que bueno, habernos quedado sin, sin pediatra esta, esta semana fue. O sea, y fue un golpe muy grande para, para todo lo que h i el barrio, porque nosotros veníamos con pediatras de hace 20 años.、Mm -hmm. Tanto el doctor Pasos como la doctora Taberna, que la doctora Taberna se jubiló. Entonces se jubiló,、eh, no pusieron un reemplazo,、sí. solamente había quedado el doctor Pasos, que es el、eh, también neumonólogo、no、de, de, de la sala.、Claro. Es uno de los pocos neumonólogos、no、que quedan acá en José Sepas,、eh, en el cual mi hija estaba en tratamiento.、Sí. Entonces, bueno,、eh, cuando yo me enteré que me avisó la, la, secre la secretaria del centro de salud,、eh, fui hoy a reclamar. A la municipalidad, por el hecho de que tanto mi hija como más o menos unos 40 o 50 pacientes están en tratamiento con el neumonólogo.、Uh -huh. Y aparte, porque es un médico que está hace más de 1 7 años.、Pero、no es como alguien viste, que uno va, se atiende un día y listo. ¿No? Que te sigue los controles desde que nacieron mis hijos, desde que nació mi hermano. Imagínate, ese mundo en que e s t á m o 18, 18 años, toda una vida en el barrio y, y esto que contabas, ¿no? La posibilidad de seguimiento, conocer la historia clínica, conocer a la familia, esta posibilidad q u e d a justamente,、eh, ser claro, parte del centro ya, de salud. por lo menos en el centro de salud, los médicos, tanto como l enfermera y la mayoría de los médicos, Son médicos que lo hacen de vocación, porque si lo vemos por la parte económica, obviamente no, a ellos no les conviene. Y eso fue lo que pasó en este momento, cuando yo fui a, a, a averiguar qué era lo que había pasado con el doctor. Porque no es fácil que un doctor deje su puesto de trabajo después de 18, 20 años. Digo que son seguros 18, 20 años, no sé bien,、eh, por ahí un poco más, tal vez. Lo que ellos me explicaron fue que el doctor renunció. Porque tenía otra mejor propuesta de trabajo.、Sí. Pero hay que ver qué es lo que lo llevó a él a, entender, a tomar esa decisión. Yo todavía no hablé con el médico porque no sé si lo voy a volver a ver porque se fue a otro distrito, a、sí. la era de acá. Pero esas fueron las explicaciones. Con respecto a la, a la gente de acá, obviamente muchas niñas se quedaron su, sin su pediatra de cabecera y sin su tratamiento neumonológico, ¿no?、Sí. Ahora、eh, es cierto también que el municipio responde que、eh, renunció. Pero no hace nada por retener a los profesionales. Le s paga salarios miserables, los presiona muchas veces incluso políticamente, los persiguen para que no hagan declaraciones al respecto del vaciamiento en la salud. Hemos tenido dificultades para charlar con ellos y ellas en varias oportunidades en muchos centros de atención primaria de la salud de la región y de José. Se pasa en particular por la presión política que reciben también. O sea, es un nivel de exposición muy alta, sin insumos, con poblaciones muy grandes muchas veces, con poco recurso y que encima. Tengan la presión política y salario bajísimo, hacen como un cóctel que es muy difícil que pueda sostener el trabajo, ¿no? Claro, por lo menos acá yo he sido muchas veces testigo, las veces que hemos ido a entrevistar las salitas, las veces que hablé con los médicos fuera de, de un micrófono de cámara, o las veces en el mismo centro de salud, y dicen: Nosotros no p o d e m o s hablar, porque si nosotros hablamos, perdemos el puesto de trabajo.、Sí. He sido testigo de mucho, muchos enfermeros que traen de s u Que compran ellos la jeringa o le piden a los pacientes la jeringa, o también y que no tenían cosas、eh, para, para hilo de, de sutura.、Eh, la verdad es que todo, como siempre, es el pulmón y, y con la voluntad que tiene la gente también. v i s、sí. t Obviamente,、eh, estos últimos cuatro o cinco años, ya、eh, el vaciamiento de la salud es cada vez más evidente, pero por lo menos,、eh, si v o s o t e o s ya. Si fijas, en mi centro de salud es, es grande ya, el v a c i a m i e n t o porque por ejemplo de las cuatro atenciones que tiene que tener como prioridad, que es, es clínico, ginecología, obstetricia y, y pediatría, solamente nosotros contamos con obstetricia que la h a b í a levantado、mm. y yo fui a hablar y a reclamar, juntamos firma, fuimos con, con algunas mamás. Y volvieron a traer o b s t e t r i c i a porque es uno de, los, uno de los focos, digamos, con más embarazos、eh, en José C. Paz, ¿viste?、Sí. Muchas embarazadas, m u c h o s e m b a r a z a s Entonces, imagínate que no podíamos quedarnos sin o b s t e tricio. Pero ahora es lo único que tenemos, y una o dos veces por semana y de enfermería. Porque ahora ya, ya no tenemos ni pediatra, ni clínico que n o tenemos hace tres años y ginecólogo hace un año. O sea que hoy el Centro de Salud Mirador de a l t u v e José Cepas, solamente tiene enfermería y、eh, obst eh, obstetricia. Obstetricia y, y enfermería. Nada más. Y psicología. Claro. Infantil. Pero la verdad es que es una pena, porque sería un edificio normal que solamente tendría administrativos.、Mm. Si uno deja ¿no? que esas t cosas sucedan. Por ejemplo, yo pedí una explicación. Bueno, ¿qué hacemos? Se jubiló otra c o taberna.、Mm. Se, se fue el doctor Pazos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con, ese, con toda esa gente, con todos e s o s controles de niños sanos?、Sí. Dice, no, porque están los hospitales.、Ah, primero le pregunté si no podíamos traer un médico, un pediatra del hospital a la salita.、Sí. No, no, porque son de provincia y esto es municipal. Bueno, a ver,、eh, ¿qué hago yo con los controles de niños sanos?、Sí. Porque son controles que vienen, ¿qué, ¿qué se hace con las historias clínicas? Dice, no, porque. Tenés que ir a, a, a la salita más cercana, que en este caso podría ser primavera o la c e r a Pero uno no puede sobrecargar, porque si vos te pones a pensar, en salita de la c e r a creo que entregan 10 turnos cada, cada dos días、mm. para niñas sanas. Imagínate acá, que, es un, que está llena de criaturas, que nos vayamos para allá, es sobre sobrecarga.、Mm. Ni hablar de los controles y de la monología,、mm. los 50 casos que están en tratamiento. Sí. Como el de mi hija. En mi caso, lo que hicieron es a darme una derivación, que es para mí lo que yo le dije: q u e le tendría que hacer a todos los pacientes de acá. No solamente a mí porque yo f u i a hablar o porque, porque, porque hay muchos pacientes que están. Eso, bueno, me hicieron una derivación a, a otra salita con otro s neumonólogo, s porque mi hija está en tratamiento mensual.、Uh -huh. Mensual necesita la receta de su medicación.、Uh -huh. Entonces, yo digo: es un a a b a n d o n a total, una dejadez. Y bueno, ponerle que el doctor haya renunciado. Ustedes son los responsables de, de decir, bueno, me la renuncio, bueno, ¿qué vamos a hacer con los pacientes que están en tratamiento? Y darle una solución. Obvio. A eso. Florencia, ¿quién fue el, el que te decía todo esto? ¿Quién fue la cara visible de la municipalidad de José Sepas? En este caso, mira, yo fui primero con el secretario de salud.、Eh, De Nucci,、sí. fui con d e Nucci, no estaba, así que me dirigí directamente a la Secretaría de Salud, el doctor b e n d e n s o n e De ahí, el doctor b e n d e n s o n e estaba en dos reuniones importantes y me dirigió con el doctor Gallego,、uh -huh. que es el, el encargado, digamos, de recursos humanos de, del área médica.、Sí. Eh, bueno, y él lo que me explicó es que una vez que.、Eh, El doctor renuncia, ellos no pueden hacer nada porque el doctor renuncia. Pero, ¿cómo, ¿qué es lo que pasa con un médico que está hace 18 años, más de 18 años, renuncia ¿no? eh, a un cargo, a un lugar donde c a t á c t i c a m e n t e era una familia?、Eh, ¿por, qué, qué es lo que, ¿Por qué no cuidan los médicos si saben que no hay? Ellos lo que prometieron es un reemplazo. y Que están haciendo todo lo posible para conseguir un, re un reemplazo tanto de un pediatra como de un clínico generalista. ¿viste? Hace tres、Según、años. Hace, hace tres años faltó. Pero eso, eso es lo que estamos v i s t e、mm. o sea, volvemos de nuevo a, a, a, al entre de, de, de un principio. Yo, porque la promesa. A lo respecto, de... a la gente、sí. la gente yo también la veo v i s t e con mucha falta de compromiso. Es como que la gente ya está acostumbrada a que le saquen las cosas. ¿Viste?、Mm. Cuando uno necesita, o sea, estar tu hijo en tratamiento o esas cosas,、eh, te están sacando al clínico, bueno, le sacan, ¿viste?、Sí. Y eso, eso también está, es malo. Entonces, que la gente se acostumbre a no reclamar por, por su derecho, porque es un derecho a una salud digna,、sí. a, a, a, a su médico,、uh -huh. o por lo menos una explicación, ¿viste?、Sí. A la hora de, de, de, de hacer, por ejemplo, un reclamo, yo conté con dos mamás nomás. De, de, de los no doscientas, sé, trescientas historias clínicas que se tienen、eh, semanalmente.、Claro. ¿no? Entonces, también está bueno que la gente tome conciencia ¿no? que, que, que, que es su derecho、sí. y que está bueno,、eh, por lo menos, pedir una explicación o que le den una solución,、sí. porque tienen derecho también a una explicación y a una solución del tema. l o r e n c i a ¿cómo continúa este reclamo? Porque hoy este, reuniste con las autoridades, conseguiste cierto compromiso de buscar un reemplazo. ¿Qué tiempo pusieron? ¿Hay algún plazo concreto? No, tiempo no, no pusieron porque dice que están, que están en, en, en búsqueda. Yo dije, yo me comprometí a ir una vez por semana、sí. a preguntar qué es lo que está pasando,、uh. por qué, porque yo no voy a dejar que, que el centro de salud se va a s e i r Porque digo, con esta, no, esta misma excusa, este mismo argumento de vamos a buscar un reemplazo, fue hace, hace tres años con el médico clínico. Claro, claro, claro. Se ve que lo todavía lo que no lo encontraron. n o le digo, bueno, dame los horarios de otro centro de salud o otro que atienda los 50 casos de neumonología que están en tratamiento. le、uh -huh. Pasó los horarios, todo de otra salita. Yo、bueno, yo voy a mandar toda la gente para ahí, pero lo ideal sería es que, h a g a m o s un tipo de reclamo, las madres, por lo menos que están en tratamiento, que es un caso muy importante, porque pasaría a ser, digamos, un a a b a n d o n a de personas, porque son personas que están en tratamiento y necesitan mensualmente su medicación. Es un, tra un tratamiento a diario, como、sí. lo, lo, lo hace Minena.、Sí. Ellos lo que me ofrecieron ahora es derivarme e l turno, que es para este viernes. Pero me parece que e l l o s tendrían que hacer eso con todo.、Claro. Bueno, yo voy a juntar las mamás en el centro de salud, todas las que están en tratamiento, todas las que quieran ¿no? hacer un reclamo con respecto a un pediatra y esas cosas. Y la semana que viene estaría, estaría yendo a ver q u e que... Poner algún tipo de presión para que por lo menos、eh, trabajen un poco mejor, ¿viste? O se concentren en, en, en cumplir.